vida hay situaciones y en cada situación hay repercusiones unas para bien otras quizá para mal pero lo más importante de todo esto es que cuando esas situaciones llegan tú y nadie más Que tomar para triunfar en la vida tienes que ser real palabras en mi mente que me hicieron reaccionar si aún sigo con vida solo es por un momento porque cuando no lo esperas es cuando se acaba el cuento difícil caminar sin luz en el camino más difícil fabricarte buen final a tu destino agrega sufrimiento sudor dolor y miedo laberinto de concreto muy difícil de escapar pues donde falta plata problemas y las acusaciones contrastan el dilema a los enemigos disfrutan el momento y los masos amigos se alejan en silencio nadie te acompaña en los malos ratos sufres el silencio sufres el maltrato difícil aceptarlo pero es la realidad esto se llama vida debemos Estoy avanzar yo, el mismo muchacho aquel que jamás lloró En ser el mejor, sigo siendo yo, sigo siendo yo, el de la gorra roja. Y aquel mismo pantalón, con diferente show. Sigo disfrutando de esta vida de tropiezos. Pues muchos que llegaron hace tiempo que se fueron. Yo sí cogí consejo, yo sí mira el reflejo. Traté de ser real y apartarme de pendejos. Hoy sigo caminando, construyendo mi destino. que importa cuanta piedra se tropiece en mi camino, así yo vivo. Por Son mucho los fulanos que su mano me tendieron Otros balas me dieron, por la espalda me escupieron Les duele hasta los huesos cuando miran mi progreso No mido las acciones con la misma vara Recuerda que en la vida hasta lo bueno se paga No tengo miedo a nada del fracaso, soy amigo Le doy gracias a Dios por cada sueño Sigo contigo. siendo yo El mismo muchacho, aquel que jamás lloró, jamás lloró. Sigo siendo yo Sigo siendo yo, sigo siendo yo. En ser el mejor mejor Sigo siendo yo Lu hey. ven, hey. luben, luben VR Studios E Studios Oye que rico suena